que están haciendo para con nosotros y no solamente para con nosotros uno recorre el país en distintas provincias hay varios compañeros que están procesados por acompañar a otros campos ¿no? evidentemente le corroboran al sistema este, no hay algo que queremos decir no nos queremos poner en víctima para nada acá hay una sola víctima en este caso que es Gabriel Blanco un joven de un barrio humilde que fue primero reclutado para robar Y al negarse para eso, fue la condena a muerte lo que le pasó a Luciano Arruga y a tantos jóvenes. este Digo esto para no perder el norte. El norte es que, ante este caso que la PDH tomó, como tantos casos, y lo asumimos y lo lo hacemos nuestro, este, es que la PDH está sufriendo ahora esta persecución y esta causa penal que nos han hecho pero quería decir que el objetivo central es que queremos justicia por Gabriel Blanco, un joven de 21 años que fue detenido, que fue torturado, que fue asesinado en el término de tres horas, yo digo fue un juicio sumarísimo que ahí intervino un fiscal rapidísimo primero la policía metiéndolo adentro, después entre ellos seguramente designaron un fiscal después un juez de garantía que no sé qué garantizó y la condena a muerte lo digo irónicamente ¿no? porque Estos señores ahora tienen toda la posibilidad que le da el Estado de Derecho de defenderse. Y digo esto porque está sonando mucho que entre los cinco imputados habría algún inocente. Que sepan que tiene todo el derecho este señor, o quien sea, de decirlo, ¿eh? de denunciar este su verdad. Cosa que a los pobres pibes de los barrios cuando lo agarra la, la mala policía no le dan la oportunidad. no Bueno, has hecho un poco la A mí se me ocurre que como somos muchos y por ahí muchos no nos, no se conocen, de dónde vienen, antes de darle la palabra al compañero Ricardo, que va va a explicar el motivo, que nos vayamos presentando, si les parece, y para ser coherentes con lo que siempre hemos elegido muchos y hace mucho tiempo empezamos por la izquierda. Bueno, Ricardo, eh militante de PDH.